Thank you. Thank <laughs> you. Yo, yo, ya no soy yo, ya no soy yo. Por lo menos no soy el mismo no, yo, yo interior. Yo.